No.、Uh -oh.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 A través de AC Rack Radio.com con bases en San Juan, Puerto Rico. Como todos los jueves a las 10 de la noche, tenemos cita aquí en AC Loud a través de AC Rack Radio. Recuerde que usted nos puede sintonizar a través de la página oficial de AC Rack. Eh, simplemente conectándose a AC Rack Radio.com. Pero también, si usted tiene la aplicación TuneIn, simplemente busque AC Rack en TuneIn y ahí también podrá contactarse con nosotros y escuchar la programación de AC Rack. Pero también, usted puede bajar la aplicación oficial de AC Rack. Y ahí tendrá la aplicación en su móvil, donde usted podrá escuchar toda la programación de AC Rack en cualquier momento. Y lo mejor de esto es que, si por alguna razón usted se pierde AC Loud, porque no se puede transmitir, está ocupado o algo ocurrió, a través de la aplicación en On Demand, y s u mes ahí puede escuchar el programa durante toda la semana. Las veces que usted quiera. Así que no hay excusas para que usted se pierda AC Loud. Así que todos los jueves a las 10 de la noche estamos aquí en AC Rock Radio a través de AZ Rock. Pero los viernes a las 2 de la tarde estamos retransmitiendo AC Loud a través de asaltomataradiorock.com. En España, así que también tiramos a volar、e、Easy Loud para España y para que nuestros colegas españoles allá también puedan disfrutar del de metal pesado que compartimos aquí. Así que、eh, nada, ya comenzamos con nuestro despegue de la noche y comenzamos con nada más y nada menos que con la banda Running Wild. Un bandón que comenzó a mediados de los 80 y de su álbum debut de 1984, que llevaba por título Gates of Purgatory, estábamos escuchando el tema Victim of State Power, un temazo de un extraordinario álbum debut de Running Wild. Así que con eso comenzamos a. La noche de hoy, pero nada, vámonos r a p i d i t o con música porque para eso fue que vinimos acá. Y vámonos rápido con una banda que no había todavía、eh, puesto aquí durante los programas que hemos estado realizando. Así que nos vamos a remontar a 1989 con la banda Anihilator. ラビオンライブでロック se llama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 Para aquellos que nos han sintonizado un poco tarde, usted está escuchando AC Loud a través de a c r o c k r a d i o c o m Y le saludo a su amigo Dan Nerudas directamente transmitiendo desde Spring, Texas, a través de a c r o c k Radio. Estamos aquí y ya estábamos escuchando nuestro primer bloque de la noche, que lo comenzamos. Con la banda Anihilator de su clasiquísimo álbum Alice in Hell de 1989, estábamos escuchando el tema Alice in Hell, un temazo de los más reconocidos de la banda Anihilator, que es una banda que todavía no había,、eh, no había sonado aquí, no había compartido nada en el tiempo. Eh, que hemos estado haciendo el programa. Y después nos fuimos con nada más y nada menos que con Mr. Dave Moustain y Megadeth. De su más reciente álbum, Distopia, del 2016, estábamos escuchando el tema b u l l e t to the Brain. Un tema, z o a mí me encanta esta canción. De hecho. Este álbum,、eh, Distopia, es un álbum que me gusta mucho, me gusta bastante. Y este quizás es mi tema favorito de este disco. Es un disco bastante diferente porque, en mi apreciación, y esto lo he dicho anteriormente, este disco Distopia no es un disco de trash metal. Es, es un disco de, de heavy metal, pero no es trash metal.、Eh, ahí pues. Pero eso no les resta para nada. A la calidad del álbum, yo considero que es un extraordinario álbum. No es、eh, el tipo de álbum al que nos tiene acostumbrado Mega desde el comienzo de su carrera, pero para mí, en mi gusto personal, es un muy buen álbum. Está muy bien compuesto.、Eh, el sonido, la producción es muy buena y las canciones son bastante buenas. No es trash metal, pero sí es,、eh, es bastante bueno. Así que. Ahí teníamos a Megadeth de su álbum Distopia. Bien, mi gente, por ahí alguna gente nos ha escrito、eh, en Facebook y me han escrito al WhatsApp.、Eh, si hay alguna manera de, de comunicarnos en términos de un chat o algo durante el programa, estamos explorando eso. Estamos explorando a ver si podemos crear ya sea un grupo en WhatsApp、eh, para Easy Loud o si creamos un chat en algún lugar para que la gente pueda entrar. Y podamos compartir como una comunidad durante la transmisión del programa. Eso es algo que estamos explorando. Tan pronto tengamos algo más concreto, pues lo vamos a dejar saber. Para que、eh, la gente se vaya、eh, sintiendo más en familia durante nuestra transmisión. Bien, mi gente, sabemos que estamos en plena pandemia. Esto no ha disminuido.、Eh, después de más de tres meses, pues las cosas en estos momentos. Están muy críticas, así que una de las cosas que le exhorto aquí y en todos los programas donde quiera que participo es que se cuiden mucho, que no bajen la guardia, que mantengan su nivel de higiene, lavándose las manos, usando mascarillas y sobre todo manteniendo distancia de la gente que no vive con usted y que usted no le consta que esa persona está limpia. Las estadísticas científicas dicen que de cada 10 personas que dan positivo, 8 de ellas son asintomáticas. Esto significa que no tienen ningún tipo de síntoma. Puede ser usted o puedo ser yo. Y nosotros no podemos confiarnos en que no tenemos síntomas. Tenemos que cuidarnos. El tener una mascarilla no me releva de la responsabilidad de mantener distancia. Las mascarillas no lo van a proteger. 100% si una persona está infectada. Así que, por favor, hágalo por usted, hágalo por su familia y hágalo por todas las consecuencias sociales, económicas、eh, que estamos sufriendo aquí en los Estados Unidos, Texas, Arizona. En estos momentos es un desastre y no queremos que ocurra lo mismo en Puerto Rico. Entonces, estamos en pandemia y nos vamos a ir con un tema. q u Es e alusivo a la pandemia, vámonos con Acep. a n d e m i c ACET y PANDEMIC <música> Con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu Playlist de Rock 24-7. AZ Rock. Ajá, por aquí es que, por esta esquinita de AZ Rock, es que está. a c l a u bienvenidos a los que nos acaban de sintonizar. Les a l u d o a su amigo Dark Nerudas. Y estábamos escuchando nada más y nada menos que a una de mis bandas favoritas, los alemanes a s e p De su álbum Blood of the Nation del 2010, estábamos escuchando el tema Pandemic, un tema muy apropiado. Para la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Entonces,、eh, eso era ACEP. Que dicho sea de paso, cuando comienza todo este, toda o o este, t d esta cuestión de la pandemia,、eh, la gente empezó a buscar canciones que fueran alusivas. Y este tema, el video en YouTube de este tema, rompió todos los récords en ese mes. No me r e c u e r d o si fue en el mes de mayo. Eh, abril o mayo rompieron todos los récords de view、eh, porque todo el mundo empezó a entrar para、eh, escuchar y ver el video de Acep t Pandemic. Este, este tema es del de álbum Blood of the Nation del 2010, que es el primer álbum con、eh, Mark Tornillo como cantante de Acep, t y es un excelente álbum. Y un excelente tema. Bien, lo próximo que escuchamos es una banda local de Houston, Texas. Esta banda tuve la oportunidad de verla por primera vez、eh, en un festival local aquí en Houston. Que de hecho estuve con、eh, mi hermano el Lechón Atómico y、eh, el licenciador b i l c o n t i que estuvimos juntos por acá. De hecho, fue el día antes del concierto de Iron Maiden, que los muchachos viajaron a Houston para ver Iron Maiden. Y el día antes nos fuimos para ese festival, que es el mismo festival donde vimos a Strike Master. Y esta banda nunca la habíamos escuchado, nunca la habíamos visto. Y se llama Gran Andes. Una banda compuesta por músicos de descendencia latina.、Eh, lanzaron su álbum. En el 2019, que se llama Renacer, el álbum tiene canciones en español y tiene canciones en inglés. Y estábamos compartiendo con ustedes uno de los mejores temas del disco, que se llama Tu Mentira. Es una banda que suena súper, súper bien en vivo. El disco suena súper bien también, una excelente producción. Esta banda. Iba a ser el opening oficial de Barón Rojo en el tour de despedida en los Estados Unidos.、Eh, tour que se tuvo que cancelar, ¿verdad? Por toda esta cuestión de la pandemia. Pero Gran Andes iba a ser el、eh, official opening de Barón Rojo durante esa gira.、Eh, así que ahí teníamos a Gran Andes. No solamente una banda、eh, de la nueva generación, pero también es una banda, ¿verdad? Local de. De acá de, de Houston, Texas, que suena súper, súper bien. Bien, pero vamos a continuar, vamos a continuar y nos vamos a ir ahora con una banda que estuvo en Puerto Rico en el 2008、eh, y dejó secuelas. Vámonos con Metal Church. At all the wrong doors. No more excuses and no foul play. You had your fill of it all. I couldn't change it. I'm going insane. Now I j u s t a i Pesados Lo encuentras aquí. Heavy Metal Walker Radio Show. Con Dark Neruda. Desde Spring, Texas. Todos los domingos a las 7 de la noche. Escuchas clásicos de Heavy Metal. 120 minutos de puro metal. Y de la nueva generación. Noticias,、sí. comentarios,、sí. sí. reseñas. Metal en Español. Domingos a las 7 de la noche. Por Heavy Metal Mansion. MetalPR.com. Así mismo es mi gente, así mismo, y estamos de regreso aquí en AZ Loud a través de AZ r o c k Radio. Bien, eso que estuvimos escuchando、eh, recientemente era nada más y nada menos que Metal Church. De su álbum Generation Nothing de、eh, 2013, estábamos escuchando el tema. Hits Keep Coming. Un temazo de, de un excelente álbum que es un álbum bastante subestimado en la discografía de Metal Church.、Eh, este álbum, este tema y este álbum se dan en la voz de Mr. Ronnie Monroe.、Eh, Ronnie Monroe, pues, es el, el último cantante que tuvo Metal Church antes de. Del regreso de、eh, Mike Howe, quien fue el segundo cantante de Metal Church después de su cantante original David Wayne.、Um, y Ronnie Monroe、eh, fue el cantante de Metal Church、um, desde el 2004 hasta el 2013. Eh, grabó eh, cuatro álbumes con Metal Church y En el 2008 visitan a Puerto Rico, eh, eh, vienen junto con Queensrite. Y cuando Mr. Ronnie Monroe viene con Metal Church aquí, se enamoró se enamoró de una boricua. Y no solo se enamoró de la boricua, se quedó en Puerto Rico.、Eh, Ronnie Monroe estuvo conviviendo acá en Puerto Rico. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de unos cuantos proyectos t r i b u t o s Creo que se le llamaban trilogy o algo así, porque eran como que tributo a tres bandas en una noche con los muchachos、eh, y se daban en handlebar. Entonces, pues Mr. Ronnie Monroe pues convivió con nosotros algún tiempo después,、eh, se fue nuevamente、um, y eso es cuando Metal Church hace un hiato y detiene. todo y que después más adelante pues regresa con my home entonces r o n n i e monroe pues continúa con otros proyectos pero eso era del álbum generation nothing que fue el último álbum que r o n n i e monroe graba con metal church después nos fuimos con el rey con mr king diamond cuando estaba con merciful fate Del álbum Don't Break the Old estábamos escuchando el tema A Dangerous Meeting, un temazo de la oscuridad de Merciful Fate. Bien, mi gente, no se olviden que todos los domingos estamos en metalpr.com con Heavy Metal Bunker Radio Show. A las 6 de la tarde, hora de Texas, 7 de la noche, hora de Puerto Rico, 120 minutos de puro metal pesado, de ese que le gusta a usted y que me gusta a mí. Y vamos a estar allí a través de metalpr.com. Tenemos un chat a través de la plataforma de Heavy Metal Mansion para que puedan compartir y puedan、eh, hablar y poder compartir opiniones e impresiones durante el. La programación, ok.、Eh, no me queda tiempo para más. Se me acabó el tiempo aquí en AC Loud durante la noche de hoy. Pero no se olvide que el próximo jueves a las 10 de la noche estamos aquí. Tenemos una cita en AC Rack Radio con AC Loud.、Eh, estamos acá y no se olviden los viernes a las 2 de la tarde. A través de Asaltomataradiorock.com estamos transmitiendo directamente desde España. Así que yo me despido en la noche de hoy. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídese mucho, protéjase usted, proteja a su familia. Haga las cosas con mucha cautela y mucha responsabilidad porque los queremos s a n o Mucha salud y larga vida a mis colegas del metal. Hasta la vista, baby.